Screen, the tread will fall upon the thrum of fame There's a policeman with an honest soul, a scene whose head is on the pole He glances as he fills his bride ball with a peeling of the knees He briskly frisked the tommy maze, dropping the print on a print and stays and endeavors to ignore the change that he walks into his home.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 Hola, eh, eh, sí, eh, eh, se me siente, sí, sí, se me, se me siente, siéntese, ¿eh? que también hay otra manera de, de decirlo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo os va esta noche a la sentencia de Radio Cuca, de Radio Cucaracha? Esta noche que acaba de entamar, esta noche del 31 de enero del año 2019, 21 y 04 minutos de la noche. Si que, ya os digo, lo de siempre, si que estás sintiéndolo en directo. Si que estás en el meridiano de, de Greenwich, como dicen de algunos, ¿eh? yo pienso que llega de Greenwich, joder. Dices de Greenwich y no entiende ni Dios a lo que te refieres. Dices de, de Greenwich. Y joder, eso sí, por lo menos, oye, sabes, eh, ¿sabes de qué de lo que estás falando, hostia. Pero bueno, eh, eh, eso lo he dicho, que si estás en el meridiano de, de, de Greenwich eh, y son las 21 y 05 minutos de la noche del 31 de enero de 2019 y que estás sintiendo una edonia, pues ya sabes, lo que siempre te digo, estás sintiendo una en puto directo, en puto directo. Eh, si llegué eh, cualquier otro día o cualquier otra hora y estás en el mediano de Greenwich, ¿eh? Y te has metido en el 107, si, bueno, si te has metido en la 107.3 de la francoza de Moodle y te has sintiendo esto, entonces digo, te digo que estás en medio de gringo, ¿oíste? De gringis, de, bueno, de, de, de o de su puta cabeza, joder, ¿qué más? <ríe> hostia, pero estás ahí porque no llega Radio cuca eh. no llega la emisión de Radio cuca fuera de la francia horaria, esta está, <ríe> hostia, no, no, qué vale de coña. aunque los nacionalistas galegos consiguieran la la reivindicación de tener la hora portuguesa o no menos, indasina, contó, no no llegábamos. Citas en el www.radiocc.or y hoy no lle 31 de enero, no son las 21:00 minutos de la noche. Puede ser, en ese caso sí puede ser que te hagas fuera de, de esta franja horaria, porque en cualquier sitio que, que hay internet, ¿eh? con que haya internet, tú puedes sentir Radio Cuca. ¿eh? Pero bueno, lo más probable, a ver, echa tú la cuenta también de lesores, de diferencia, ¿eh? con la franja horaria de, del meridiano de Greenwich, echa tú ver lesores para saber si estás sintiendo lo puto directo o estás sintiendo lo puto diferido. una tercera opción ¿eh? de que este programa lo descargues solo sientas a través de archivo.org entonces bueno pues directo seguro puto directo nunye ¿eh? en ese caso ya que estás sintiendo un podcast ¿eh? que que nunye que sea puto diferido ya que hay un puto podcast podcast de, de mierda joder uy. Vi yo el otro día con un, con un amigo. Eh, ¿Conocéis, son a vos, eh, el argentino este, el, el, el Jodorowsky? Eh? Alberto Jodorowsky. Hay quien dice Jodorowsky. <risa> Jodorowsky, de sobra. Eh, Alberto Jodorowsky, aparte de ser un, un gran guionista de, de cómics, Eh, también y, bueno pues un poco magufo ¿eh? un poco bueno <ríe> así nada de aquella manera y inda sin nada que conste a mí préstame el guiarle esos cosas tiene un tufillo ahí ya vos digo no sé a veces tiene un cierto tufillo eh, buen rollista autoayudador que no me gusta demasiado pero bueno si más o menos ves la uh, bueno nada no, si ves la filosofía que te desvías mete miedo porque muchas veces hasta tiene cierto parecido con, con, con el psicoanálisis. ¿eh? Con el psicoanálisis, bueno, ya sentí no joder, que se podía... ...que se podía esperar en, en ese sentido... ¿eh? No, ...ye que eh, no se puede esperar nada de los argentinos... ...en otros muchos sentidos... ...pero en el sentido ese de que ellos gusta tanto el, el psicoanálisis... ...pues bueno, ¿qué queréis que os diga? Eso no me merece el más mínimo respeto... ...pero tampoco me merece el más mínimo respeto... ...por ejemplo, el, el, el respeto que Francia se tiene al, ¿eh? al psicoanálisis... ...bueno pues, en fin, yo ¿qué queréis que os diga? El psicoanálisis, acordáis vos... Y una cosa que, bueno, pues que podéis eh, considerar a la altura, a la misma altura de cualquier otra disciplina pseudocientífica, porque no tienen ninguna base, ningún tipo de base. ¿eh? De la misma manera que podéis decir, ah, yo qué sé, pues la imposición de manos, pues tampoco tiene base ninguna, porque por imponerles manos vas a... Bueno, pues el psicoanálisis tampoco. Mismamente... Eh, yo qué sé, pues una, una cosa como el fecho de la imposición de manos, que yo qué sé, por, por el fundamento que tiene, podría ser la, la imposición de zapatos, poner pues, ahí unos zapatos para arriba a una persona, bueno, estoy hablando eh, sin saber mucho, eh, porque la verdad que tengo que reconocer que nunca me preocupé en, en, en estudiar los fundamentos de la imposición de manos, pero bueno, que yo sepa, no tiene fundamento ninguno. O igual me, eh, igual estoy equivocado y ahora dime uno, sí, sí que tiene fundamento. Pues yo pienso que no, que no lo tiene eh, La diferencia es que, bueno, pues es eh, si sí puede tener incluso un pues suponer un efecto, un efecto positivo a través del placebo. ¿Eh? A lo mejor una persona está tan convencida de que por a que otro imponga las manos y les ponga para arriba al cuerpo, pues va a curar de, de, de alguna enfermedad que tenga. Normalmente eso para enfermedades que tienen un componente fuerte de, de autosugestión, ¿eh? que no quiere decir que sean inventadas, cuidadín. porque los que da eso ye que te lo imagines, coño, a ver eh las enfermedades vamos a llamarles mentales, aunque en un el caso de les de non psicosomáticas no tienen en el mismo paquete, no deixen de ser sencillamente, bueno, pues malfunciones, disfunciones de de de una parte del organismo, de una función orgánica. ¿Vale? Que llegue más difícil a lo mejor identificar cuál lleve la, ¿eh? la estructura física implicada. Bueno, pues a lo mejor ya es sencillamente más difícil porque todavía... No, no llegamos a no llegamos a yo no somos quien a no somos quien a conocerlo pero lo que sí que a ver pienso que supera tranquilamente cualquier cualquier tipo de, de análisis teórico y el fecho de, de decir que oye mira pues que llegue eh, un, eh, un mal funcionamiento de mal funcionamiento de un elemento del, del organismo pues puedo un riñón eh. Por filtrar mal la sangre Y entonces, bueno, pues eso es más fácil de identificar Mira, pues sí, y, y, el, y el riñón Que ya que, que no está filtrando bien la sangre Y por eso de ahí vienen los dolores y los problemas En el caso de una enfermedad que Pues bueno, mental pues eso ya es más difícil de, de identificar. Pero al fin y al cabo, oye, pues las funciones mentales son igual que, son una más, son igual sustancialmente a las funciones sí. renales. Y si las funciones renales o cualquier otras pueden funcionar mal, también las funciones mentales pueden funcionar, funcionar mal. ya os digo que las enfermedades este es, eh, con un alto componente psicosomático no necesariamente eh, van en el paquete habitualmente de las enfermedades mentales están un poquillo en medio a lo mejor podríamos decir que están en medio en el sentido de que si notas un notas un efecto físico dolor físico eh, pero no tiene ningún fundamento de ese tipo. Es decir, si te duele el riñón porque realmente los nefrones no furrulen bien y, y no filtran la sangre adecuadamente, bueno, pues eso tiene un fundamento. Ahora, si te duele el riñón, pero por embargo resulta que allí no hay nada que esté furlando mal, pues seguramente y es de otra cosa. ...podría cualquiera decir, oye, pues ya, a lo mejor del sistema nervioso... ...que está transmitiendo unas sensaciones, los nervios... ...están transmitiendo unas sensaciones de, de algo que, que no que está ocurriendo exactamente... ...y el nervio el que, el que la mal. Bueno, pues, pues ¿eh? sí que ocurre que hay eh, muchas enfermedades de esas... ...que tienen un, un componente de la orden... ¿eh? ...la orden que da, bueno, pues el sistema nervioso, nervioso central... que normalmente está eh, muy mediatizado, mediatizada esa orden, pues bueno, por, por el ambiente general que está viviendo ese organismo. Entonces, refiriéndome al, al, al voluntarismo, al, no sé cómo llamarlo, al individuo, al, al, sí, bueno, que de manera involuntaria, posiblemente, ese individuo te, ha, te ha, parte del organismo de ese individuo, te ha, te ha en este caso, el sistema nervioso, y haciendo unas órdenes que no son les, les correctes. Y entonces en ese caso, ¿eh? sí que puede ocurrir que bueno pues pues un, un, una actividad cualquiera, ¿eh? aunque no tenga otro tipo de fundamento, sí que sería capaz de poner en marcha un efecto placebo que no desea de ser sencillamente eh, que voluntariamente ¿eh? o involuntariamente, mejor dicho, esa esa persona pues modifique esas órdenes que imparte el sistema nervioso central y corrija el funcionamiento el funcionamiento de, de ese nervio, de esa transmisión nerviosa y deje de transmitir el, el dolor, vamos a decirlo así. ¿No? Vaya Shardín que me metí. <risa> Tremendo. Bueno, esto en el caso del psicoanálisis no ya no. En el caso de un montón de terapias de esas que llamen alternativas ...y falsas terapias... ...pues puede ocurrir con de algunas dolencias... ...no con todo es ¿eh? ...no vais a curar el, el cáncer por imposición de manos... ...mira, no. <risa> no... ...el cáncer y una enfermedad que tiene... ...bueno, pues un, un componente... Eh, ...grande de, del tema ese... ...de la, de la voluntad... ¿eh? Eh, ...pero bueno, un componente grande... ...no, tampoco... ...voy a pasarme, tiene un componente... ¿eh? ...y entonces, bueno, pues seguramente... Hay, dependiendo del estado de ánimo de la persona en cuestión pues a lo mayor es si cáncer crece más deprisa o, o crece menos pero bueno el cáncer está ahí y no va no va como se dice a, a consumirse eh, a asumirse en sí mismo porque, eh, porque porque teamos, porque te amos porque eh, bueno, te amos pues, pues eso yendo a que nos ponga las manos en arriba no eh, eso no puede dejar de crecer crecer más despacín eh. Pero, pero al final sigue estando, sigue estando ahí. Eh, estamos hablando de otro tipo de enfermedades. Enfermedades más de es que van en el paquete de las psicosomáticas eh, o, que, bueno, o enfermedades reales, pero que tienen un componente muy grande relacionado con la voluntad de la persona. El estado de ánimo tiene una influencia muy grande en el estado del, del sistema inmunitario. eso no es tampoco ninguna ninguna magufada vamos a ver eso es verdad y lógicamente el sistema inmunitario pues influye en el desarrollo de muchas enfermedades que aquecen al organismo humano pasamos entonces ahora al psicoanálisis en cuestión El psicoanálisis ocurre que nunca nunca va a tener ese efecto placebo porque todo lo contrario, ¿eh? la persona que acude, porque tiene bueno, pues una dolencia eh, en este caso de las funciones mentales y que acude al psicoanalista, digamos que eh, el, el comportamiento la actividad que desarrolla esa persona sobre la otra normalmente a lo que tiende a agravar ¿eh? la, la situación. Supongo que ya lo comenté, porque yo tengo mucha manera psicoanálisis, Básicamente porque, bueno, pues a ver, porque tan emperrados, ¿eh? eh, tan emperrados la sociedad en general en considerar eso como pues, de algún tipo de ciencia. O a lo mejor lo consideran de algún tipo de filosofía, y entonces como escuela filosófica de, puede tener más valor. Bueno, qué sé yo. Eh, para mí para mí no, ¿eh? hay que dejar claro que tal al mismo nivel que tú es esas otras cosas ¿eh? que critiquen por por magufadas. ...y exactamente lo mismo. Bueno, la cuestión es que, eh, como os digo, hubo un estudio hay, hay muchos años... ...un estudio serio, en el que se comprobó el grau de recuperación... ...de dolencias psíquicas, de, de lo que antiguamente se llamaba neurosis... trastornos de ansiedad, que diríamos en año, pues yo que sé... Les, ...les fobias, les maníes, ese tipo de cosas... Hasta qué punto, pues bueno, las diferentes escuelas psicológicas quieren quién a, a curarles. Eh, partimos de que la gran mayoría de ese tipo de trastornos, la totalidad prácticamente de ese tipo de trastornos, eh, sufren una recuperación espontánea. Y es decir, si dejes pasar el tiempo, eh, el trastorno va, bueno, pues va enflaqueciendo, empequeñeciendo y desaparece por sí solo. Matáisme si queréis, pero no me acuerdo de cuál era el porcentaje de, el porcentaje medio de, de recuperación espontánea, pero ya era bastante grande, ¿eh? ya era ya era bastante grande creo que ya era superior al, al 50%, eh, el caso es que bueno, pues eh, compararon la terapia conductista terapias cognitivistas y no sé si de alguna más, pero bueno, también la, la, la terapia psicoanalítica y el resultado fue que bueno, pues nos tenían un un pequeño porcentaje de recuperación por arriba de lo esperable eh, por recuperación espontánea, vamos a suponer, la recuperación espontánea, vamos a suponer que sea un 50% por ya, ya digo que estoy hablando por falar, no tengo ni puta eh, ni puta idea de cuál ya la, la el porcentaje de recuperación espontánea. Hay años había lo, ¿eh? pero ahora ya no lo sé. Hostia, a ver, son cosas que, que, que, que es que, joder, la, la memoria, la función memorística tiene un espacio reducido, ¿eh? No entra todo, ¿eh? Hay que quitar cosas para que entren otras, para dejar sitio para otras, ¿eh? Pues en este caso que quité esa, que tampoco llegue de algo que me vaya la vida en ello, a ver si me entendéis, ¿eh? Para meter otras cosas que posiblemente tampoco me vaya la vida en Sabeles, Pero bueno, oye, apeteme más a ver, porque me da la puta gana. Vamos a ser, a ser aquí más, más transparentes y más sinceros. Hostia. Bueno, imagináis que tiene un 60% de recuperación espontánea. Venga, vamos a dejar un 60. ¿Mm? un trastorno cualquiera, ay, ay, que yo tengo y tengo mucho miedo a, a les agulles, por ejemplo, qué sé yo, venga, pues ese, a la fobia a les agulles, venga, ese, eh, pues oye, tiene un 60% de recuperación espontánea a los, qué sé yo, vamos a decir, a los cinco años, ¿eh? A los cinco años de sufrirles Les primeres, los primeros síntomas, pues bueno, el, el trastorno en cuestión tiene una cierta recuperación espontánea. ¿Mm? Vamos a decir otro porque lo mío es la fobia y es más difícil de... Never. vamos a decir la depresión, por ejemplo. Y, bueno, pues la depresión más o menos es una, una cosa que todo, bueno, todo el mundo no ya sabéis que todo y nada no se puede decir casi nunca. <risa> Pero la mayoría de la gente de las personas más o menos tiene una idea de lo que es la depresión. Y seguramente si decimos que pasados un cierto número de años la depresión, bueno, pues se atenúa sola. Pues seguramente tampoco, oye, pues, te ha diciendo ninguna cosa que resulte difícil de comprender. Vamos a suponer que pasados esos cinco años, ¿eh? el 60% de, de las personas deprimidas, pues bueno, ya vuelven a tener un, un funcionamiento normal. ¿eh? Bueno, pues a lo mejor eh, mira ven a ver, les que estoy refiriendo las personas que no reciben ningún tipo de ningún tipo de psicoterapia. algún tipo de psicoterapia. Bueno, pues vamos a suponer que eh, esas personas deprimidas se dividen entre los que van a la, a la terapia cognitiva, los que van a la terapia conductista y los que van a la terapia psicoanalítica. ¿eh? Vamos a suponer que, que tenemos 90 personas, ¿eh? 90 personas: 30 van al, al psicólogo conductista, 30 van al psicólogo cognitivista. ¿Eh? y 30 van al, al psicoanalista bueno por pues la cuestión de es que si lo normal lo mínimo ya era esperar un 60% igual de los de los que viven ya os digo que estoy diciendo eh, números al azar ¿eh? que no me acuerdo más o menos de los que viven al, al psicólogo cognitivista oye pues en vez de, de un 60% pues ya eran un 70 entonces bueno pues podríamos decir Que la terapia psicoanalítica tenía un, un 10% de... La psicoanalítica, más de la cognitiva, tenía un 10% de éxito ¿eh? Eh, para arriba de la recuperación espontánea. Eh, la, la terapia conductiva resulta que ya era, por lo visto, la que la que más éxito tenía. En cuenta del 10%, pues, <coughs> en cuenta de recuperarse el 70%, pues igual ya era el 75%. ¿eh? Tenía un 15% de... de porcentaje de perriba a la recuperación espontánea. Y curiosamente el psicoanálisis lo que tenía y era un 50. <risa> y es decir, un, un 10% de personas que, que hubieran mejorado eh, sin un divena a ningún psicólogo, siguen estando mal, siguen <risa> estando mal por la influencia del, del psicoanalista. Se supone un mal acuerdo de... de las cifras y los y los datos científicos de este estudio, no sé cuál era eh, la muestra, ni cuál era el porcentaje, ni qué si, si cuadrado consideraban para para analizar los resultados, pero bueno, no dejen de ser unos datos unos datos interesantes. Contárame una vez una cosa que no sé si, si era chiste o, o era verdad, si era chiste, pues bueno, venía bien para... para reflexionar estas cuestiones de que estoy falando, aquello del que llevaba no sé cuántos años diendo al psicoanalista y cuando llevaba qué sé yo, cinco años, cinco o diez años viendo al psicoanalista, preguntó un día, bueno, voy mejor, estoy ya curado de la neurosis, tengo algún tipo de neurosis y dixo el psicoanalista, cuando empezó a venir? Nunca tenía. ...pero ahora sí la tiene... <risa> ...collerudo, ¿no?... ...a ver, en fin... ...lo que os digo... Eh, que, ...que a mí pone malo, joder... ...ponme malo, ¿no?... ...por el fecho de que a lo sí, el, psicoanalismo, el, el, el, ...el psicoanálisis en de algunos momentos... ...dicho cosas muy interesantes... ...fue la primera disciplina que, que... ...que dio la importancia que tiene a la vida infantil... ¿eh? a las experiencias de, de la etapa infantil que tienen pues influencia en toda la vida, claro que sí, eso es verdad, fue la primera disciplina que, que lo comentó, fue la primera disciplina eh, que dio importancia a, a toda la dimensión sexual, al, al sexo, eh, otras disciplinas, por supuesto, fuera por moxigatería o fuera por lo que fuera, no ni la daba en el psicoanálisis de hoy, la... el el psicoanálisis eh, dio importancia a, a toda la vida inconsciente, ¿eh? a todo el funcionamiento inconsciente de, de cualquier organismo. Porque, a ver, una cosa y es que mmm, no exista el inconsciente. ¿eh? El inconsciente, no sé, pues yo reto a cualquier psicoanalista o cualquier otro que me diga, eh, ¿vale? Pues, ¿Y dónde está? Eh? ¿Dónde está gospiado el, el inconsciente? Es el que fales, ¿eh? Ah, pues no, no, no creo que ninguno fuera capaz a, a, a, a, a responderme. Por embargo, yo pienso que por cualquier allí perfectamente intuitivo ¿eh? Eh, considerar que existen comportamientos eh, no conscientes. ¿eh? A ver, lógicamente, en el momento de algo tan sencillo como cualquiera de vosotros que, que tenga carne de conducir, que conduza habitualmente, ...pues sabe que es perfectamente capaz de ir... ...conduciendo y hablando con otras personas... ...o sintiendo la radio... y Sina pues va, va... ...va calcando los pedales según corresponde... ...y moviendo el volante y tal... ...y de una manera eh, inconsciente... ...no va pensando... ...ah pues ahora... Tengo que clavar el embrague, porque entonces si clavo el embrague en ese momento, bueno, pues también tengo que frenar, porque eh, si no en el coche va a embalarse y el momento preciso para cambiar de marcha, que es lo que tengo que hacer y mover la palanca un poquitín a la derecha y después para adelante. No, <risa> bueno, hombre, seguramente todos los que o la mayoría de la gente que tenemos eh, Carné, una licencia de conducción, seguramente cuando aprendimos, sí que, sí que hacíamos eso, sí que hacíamos así nada. Pero bueno, pues seguramente también, ¿eh? la gran mayoría de las personas eh, que aprendimos en el a conducir, pues dio la circunstancia de que automatizamos todos esos, todos esos comportamientos necesarios para pa guiar un vehículo. ¿eh? Automatizamos y hacemoslos de manera inconsciente. ¿Quiere decir eso, que existe el, el subconsciente? No. <risa> Quiere decir sencillamente que existen cosas que se automatizan y que no tienen necesidad de, de, de, de pasar por la conciencia. Sencillamente eso. Sencillamente, sencillamente eso. Eh, todo, este rollo, eh, todo este rollo que, que solté del psicoanálisis eh, vino con tu de que estaba hablando de, de Alejandro Jodorowsky. ¿Eh? de Alejandro Jodorowsky, el gran, yo digo el gran guionista de cómics, porque a mí de, de todos los facetes de si me, pues digamos que ya es la que más, bueno, la que más me presta. Eh, el Jodorowsky escribe cosas, ¿eh? Eh, bueno, pues, tan entretenidas algunas, puede ser prestoso, pero bueno, tampoco a ver, <ríe> tampoco nos pasemos. Eh, Jodorowsky fa películas Yo, madre de Dios, eh, eh, intenté ver alguna y casi muerro, eh, casi muerro del de, de peñazo, el <ríe> peñazo que ya era aquello. Por embargo, ¿eh? como guionista de, de cómics, pienso que ye una gozada, no sé, yo tampoco llevé tantos cómics guionizados por Jodorowsky, pero unos cuantos y la verdad que gustaronme todos, eh, gustóme mucho la, eh, yo que sé la Megalex, eh, Megalex me prestó. Me, me gustó me mucho los tecnopadres eh, prestóme mucho eh, cómo se llama este ah, por la casta de los metabarones casi se podría decir que que de los que he de, de fue el que más me prestó el de la casta de los de los metabarones curiosamente eh, tengo tengo en casa desde años el el incal que es supuestamente y el mayor El mejor de, todo lo, de todos los cómics que hizo, y, y ese todavía no lo leí. Empecélo 40 veces, ¿eh? pero empecélo y no lo acabé. ¿Por qué no me gusta la historia? No, no, que va, la historia es presta la de Dios. Este me, a mí me gusta mucho, tiene una imaginación tremenda. Además, está, eh, está dibujado por Moebius, joder. Habéis visto un dibujante que presta la de Dios, presta muchísimo. a por lo menos, préstame. Y ya, vos os digo que yo tampoco soy que sea ningún aficionado ahí de Dios, friki de del dibujo, de los cómics y tal. gusteme pero bueno, tampoco en sin sin pasarse. Es ahí la la faceta de del de Hodoruskij que más me presta. También es verdad que una de una de las cosas que falle lógicamente, por un llau llevar un poco la filosofía, las ideas plasmarlos ...en los guiones de, de los cómics, lógicamente, ya os digo... ...porque de esa manera seguramente lo fue mucho mucho mejor... ...y, por ejemplo, en el de la casta de los metabarones... ...para el que no lo conozco, pues bueno... Eh, ...comentaré un poquiñín de qué va... Eh, ...lleva una, pues, una especie de historia familiar... ¿eh? ...de varias generaciones... De, de la orden de, de los metabarones, el metabarón y un título, ¿eh? llámalo metabarón supongo que por utilizar así una terminología un poco tal porque lleva una, una historia de entre fantasía y ciencia ficción, ¿eh? está ambientada en un mundo en el que bueno pues la gente cambia de dimensiones, de planetas, de galaxias y, y estas cosas. Entonces, bueno, pues podríamos decir que es ciencia ficción. ¿eh? Yo más bien, como cada vez soy más aficionado a esa ciencia ficción realista de lo que aún no existe pero podría existir, pues digamos que a esa otra clase de ciencia ficción llamó la más fantasía, ¿eh? Fantasía, fantasía galáctica, fantasía, no sé, pero no hay ciencia ficción, no hay ciencia. A ver. Bueno, movidas mías. <risa> ¿Eh? Movidas mías, que quiere decir que no cualquier cosa que se sitúe en el espacio y en las galaxias y que anden de planeta en planeta, es ciencia ficción y otra cosa. Bueno, historias que ahora no vienen al cuento porque no tienen nada que ver con el tema del que del que yo quería hablaros esta noche. La cuestión es... y eh, que en ese en esa historia en la que de los metabarones que como, como os decía y toda una historia de saga familiar <coughs> eh, en la que un, unos individuos que tienen el título de bueno un individuo tiene el título de metabarón ¿eh? igual que puede haber uno que sea el, el conde de Grau el marqués de sabe Dios dónde bueno pues hay uno que el metabarón llamas así el ¿no? metabarón Y, bueno, los metabarones transmiten el título eh, de padres a fíos, ¿m? como ya es habitual. Bueno, pues, entonces, esto es cuestiones nobiliarias. Entonces, es cuestiones nobiliarias, el cargo, el cargo, bueno, el título, suele transmitirse de, de padres a fíos. Entonces, los metabarones, pues, sucede exactamente lo mismo. Transmite el cargo de, de los padres a los fíos. Pero <coughs> tienen que... Eh, ...cumplir un ritual... ...para pa hacer esa... ...esa transmisión, esa abdicación... ...y que yekel el fío, tiene que matar al sopá... ¿Mm? ...primero supongo que eso también tiene que ver... ...con algún aspecto de la filosofía de Jodorowsky... ...pero todavía no lo tope en las cosas del... ...que eh, eh, aún de los pás... ...mutila... ¿no? ...de alguna parte del cuerpo de, del sofío... ¿eh? ...son vida... ...eso es ¿eh? como una especie de ritu de paso... ...podemos decir... Bueno, pues no sé, por poder podíamos, ¿eh? Puedo decir lo que me da la gana. Entonces voy a, voy a decir que, que hay un rito de paso. Eh, después de ese rito de paso, llega un momento en que, bueno, pues eh, Metabarón y el Sofío se enfrenten a muerte y el Fío, para pa heredar el título de Metabarón, tiene que matar al, al sopa, ¿eh? En lo de matar al, al pan, lle eh, prestoso, bueno, lle prestoso, no lle prestoso, pero quiere decir que, que va con un término de la, y un término de, que, que lo utiliza mucho en el tema de que, a ver, Jodorowsky filosóficamente eh, da ahí mucha importancia a la familia, a las relaciones familiares, y una de las cosas que dice, y que los, los fíos, ...tienen que, bueno, que independizarse... ...que ser libres, que ser autónomos... de los OSPAS... ...y no verse que, que mucha de la... ...de la neurosis... Eh, ...muchos de los problemas... ...vienen precisamente de, del exceso... ...de relación con los... ...con, lospas, con los PAS, con los ancestros... ...y por eso dice que para... ...bueno pues... ...que para pa ser... ...para obtener una vida plena... ...en un momento dado... Eh, ...metafóricamente... el, el fío la fía tiende a matar a los ospás. Matar a los ospás, que quiere decir, bueno, pues, no sé, ¿cómo podríamos decirlo de una manera menos menos, menos sangrienta, menos macabra? Bueno, pues sencillamente a lo mejor, vivir su vida y no necesariamente, pues, idolatrar a, a los ancestros y considerar que tienen, que, que tienen la obligación de, de continuarles esos sobres o de... y contádmelo una vez decíamelo una vez un, un amigo que tengo que está muy convencido de ello está muy convencido de ello de que es necesario matar al al pa. venía venía cuento además eh, surgió el tema bueno pues en general así tal pero pero por una historia también que, que conté yo y que es precisamente lo que dice lo que dice esa esa filosofía esa idea jodorovskiana eh, de cómo Bueno, pues, pues uno, ¿m? un individuo, llega a valorar, ¿m? a valorar, a dar más importancia a esas cosas que, que pertenecían a, a los ancestros, a los paz que, que los propios paz Yo siempre, yo conté, bueno, en cuanto muchas veces, porque me ha vuelto más gracioso, el mío abuelo eh, eh, yo idolatro mucho y considero mi santa santorum, El prao que el mi abuelo compró cuando yo tenía cuatro años, en el que levantó con esos propios manes. ¿eh? Le levantó una, una casina, una huerta, plantó árboles, bueno, de mi madre. Pues al poco, al poco precisamente de tener aquel prao, yo no me acuerdo, yo ya era muy pequeñín, eh, plantó un, un árbol. ¿eh? Para ser exactos, una ramina, una ramina de, de álamo. ¿Mm? una ramina de álamo que cayó y, y plantó en un sitio hoy en día ese, ese álamo que él, que él plantó eh, pues tendrá pues, los 30 metros de altura no sé, igual es asero, es ¿eh? muy grande ¿eh? no sé y lo que no es asero y que para pa rodear el tronco pues harían falta por lo menos tres personas ¿Mm? tres personas y bueno, si no un cuatro Eh, ...no necesario, y un árbol... ...un árbolón tremendo... ...y entonces un día yo estaba... ...estaba en la huerta... Eh, ...allí trabajando con, con mi abuelo... ...y miré para el árbol... ...y dije, joder, juego, ...vaya pasada... Eh. ...al cuerda este, cuando lo plantaste... ...siempre me, me contáis que era... ...que era una ramina... ...una ramina de nada... ...y mira lo que hay ahora, joder, no sé qué... ...yo ahí todo orgulloso... Y mi vuelo miró para allá y dijo, «Sí, ya verdad, al día que lo planteé estaba mayor, cagando». <ríe> Entonces yo, claro, a mí me Digo, «Pero bueno, juego, ¿cómo, ¿cómo que qué?». Dice, «Sí, joder, cago en la ley». Mira ese pedazo hormolón, un mal más para que para quitáis sola a la tierra, como cae un día, que un día caerá, porque oye morrerá y tal, a ver quién coño después cómo cómo nos deshacemos de él, quién coño corta ese pedazo de tronco, claro. Y entonces claro decía el amigo, mira sigue el ejemplo perfecto, el ejemplo perfecto de cómo de cómo nosotros a veces y damos más importancia ¿eh? a las cosas de, de esa gente a la que bueno pues, pues tenemos un cariño que, que según Jodorowsky en algún momento tendríamos que, que soltar que dejar un poco como como otros animales que bueno pues llega un momento ¿eh? cuando ya está la, la cría criada pues la ama aventa los aventan los de sí Yo, por ejemplo, eh, fijo menos los gatos, ¿no? porque precisamente en esa, en esa huerta que yo tanto venero, tuve mucho tiempo, viví en gatos, y los gatos, lógicamente, parían, y defendían a esos críes, vamos, tremendas. ¿eh? Eh, cuidabanles, eh, daban ellos de comer, ¿eh? pero nada más es un tiempo, Llegaba un momento de que les fíes, eh, acercábase, eh, llegábase a la soma, les queréis ya grandes, porque bueno, ya, ya eran grandes, eh, llegábase a la soma y la soma arañábales, les para que marcharen. Supongo que llega ese momento que decía, oye, ya ya está bien, ¿no? tenéis que vivir soles, no voy a eh, no voy estar yo aquí, yo ya no os quiero, no os acerqué siquiera a mí. Supongo que viene a ser una cosa semillante a la que, a la que, propon, a la que propone esta filosofía. Yo ¿Qué queréis que os diga? Yo a lo mejor soy un, un neurótico, un enfermo de esos, pero yo sigo la verdad que, que venerando mucho el pasado. Supongo que yo una enfermedad en el sentido de que a lo mejor, pues bueno, debiere tener construido la mi vida y y se apartaba hasta cierto punto de eso otro, pero pero a mí yo no sé sigo sigo en ello. Eh, a mí pasó una cosa y de eso sí soy soy muy consciente. Yo a las cosas que me que hicieron los de, que tengo que hicieron los demás o que me regalaron los demás tengo yo un ...y no necesariamente en este caso son los eh, los, los ancestros... Eh, ...a lo mejor también los amigos, siempre que ellos tengan precio... ...pazcan las cosas que me regalan los demás... ...tengo un procuro para con ellas, un cuidado... ...las cosas mías, ¿eh? Eh, no me importen lo más mínimo... pero pues, cuido cuido normalmente los que les que vienen de los que vienen de los otros igual bueno pues lo dicho yo soy uno de esos enfermos uno de esos neuróticos igual tengo todavía que crecer igual tengo todavía que, que, que matar a, ¿eh? al al el mi pa ya está muerto o sea que malamente iba a matarlo pero bueno oye y mira el mi pa no está dentro de no está dentro de esa gente a la que a la que guardo tanto tanto cariño tanto ciño. la cuestión todo este rollo toda esta introducción introducción que me llevó bueno pues vamos en el minuto cuarenta en el minuto cuarenta yo estoy todavía todavía introduciendo por lo que lo que quería decir todo esto no dejaba de ser sencillamente la la entrada Pa para contaros que el sábado pasado tuve la la oportunidad por fin de de acercarme a a la casa donde nació la la mi mamá Que seguramente que tengo yo mucho más eh, Mucho más aquello Mucho más tiño a lo mejor que ella misma Ella venía conmigo eh, Yo pienso que bueno pues que ella fue allí como una curiosidad Para mí fue como una especie de, de ritual De ritual No sé si os acordáis De que me parece que lo conté en el programa Supongo que sí, contarlo todo por aquí La mi vida entera está aquí Oye, Madero tal Madero en el, en el chat A ver, déjenme ver ah, no, joder, estoy yo solo <risa> bueno, anda, pues nada ¿qué vamos a hacer? estoy yo nada más en eh, no un madero ya, esto, esto ya la acabose, bueno, como os decía que, que cualquier madero podría perfectamente recopilar toda mi vida milagros y crímenes sen, sencillamente sintiendo este este programa, no tendría más que no tendría más que hacer y mira que soy paranoico, pero luego voy y cuento les cosas aquí y, y de hecho les en, en postcas para libre descarga, para que cualquiera pueda A conocer la, la mi vida, pero bueno, también os digo que el que eh, el que tenga los lesantes narices, eh, el hola que tenga lesantes narices de les sentir, les cuántas horas podrán ir ya de, de anedonia, 500. ...más, tienen que decir más... ...tienen que decir 600 si por lo menos... horas de anedón de y ya grabáis... ...madre el amor hermoso... Eh, ...por eso tengo tanto aprecio... ...a, a, la, a la mía... Eh, ...a la mía ultramarina amiga María... Que, ...que ya sé que tuvo la... ...tuvo lesantes narices ¿eh? es que decía yo... ...no sé cómo les narices pueden ser santes, ...pero bueno, oye... Pues, pues ...didlo la sabiduría tradicional... ...la sabiduría tradicional es muy sabia... ...o sea ya que se si lo dice ella... ...por, por algo será... Pero yo la única persona que yo tenga noticia, que sintió todos los, todos los anedones habidos y, y por haber, no los por haber todavía no están, no sé que no puedo sentirlos. Bueno, no siento que pueda vichar al futuro. No sé, ya, ya preguntaría, ¿eh? que me diga si se si puede al, al futuro o, o no. Pero bueno, que como os digo, pues como yo aquí lo cuento todo, supongo que, supongo que también conté lo de cuando ¿eh? este y septiembre. ...en una... es eh, ...ahora que soy un asalariado de mierda... ...miserable y asqueroso... Eh, ...bueno, pues permitirme ir de vacaciones... ¿eh? ...y fui de vacaciones a... ...bueno, pues a la tierra de... ¿eh? De, ...de los míos antepasados... ...una tierra en la que yo no nací... ...a la que tampoco no fui mucho... ¿eh? ...no sé como esos niños que todos los fines de semana va, van al pueblo... ¿eh? ...yo no... Por embargo, pues mira, eso ya supongo que llevo un rasgo de esta enfermedad jodorowskiana, eh, por embargo yo allí siento de otra manera, siento distinto, siento que estoy que estoy en el sitio en el que tengo en el que tendría que quedar. ¿Mm? Supongo que lo tengo idealizado, pues igual lo tengo idealizado. Bueno, el caso es que fue de vacaciones para aquel sitio, de que me a recorrer en bicicleta, pues pues ...muchas partes y muchos rincones... ...y una de las cosas que, que fiz y que me prestó mucho... ...llegué, metíme en un momento dado por un sendero... ...por un monte, ¿eh? no sabía que existía ni, ni en ese sendero... ...pero vi un letrerín que indicaba que... ...que perís se al pueblo donde... ...donde naciera la, la mamá ...y donde estaba... En, ...y seguintando, bueno, enterrados los... ...los míos bisabuelos, la pareja de, bueno, uno... Un, ...una de las parejas de bisabuelos... y tengo cuatro, como todo el mundo... <risa> ...en este caso no me da miedo decir todos... ¿eh? ...los cuatro bisabuelos... ...yo pienso que, que no me equivoco... ...no corro riesgo de equivocarme... ...si digo que todo to el mundo... de las personas vivientes... ...y que han vivido sobre la tierra... ...tuvieron cuatro, cuatro, eh, cuatro parejas de bisabuelos... ...ocho bisabuelos en total... ...cuatro bisabuelos y cuatro bisabuelos... ...bueno, pues unos de ellos... ...resultó que están enterrados... ...en, en ese pueblo... Y eh, siempre pretenderlo, pues, tuve delante la la tumba de, de los mesos y vuelos. Ya sabía que estaba allí, ¿eh? No, no, llegué que la, no llegué que la encontrara. Y, y ese pueblo está en el pico de un, pico de un monte. ¿eh? Y, y en el valle, en el fondo, en el del valle, eh, hay otro pueblo, bueno, otro pueblo... Bueno, ya sabéis cómo son los pueblos en Asturias, que yo entrecé dos casas y ya llegué un pueblo... ...lo que pasa es que en este sitio no se xontan ni tan siquiera dos casas... ¿eh? ...es nada más una casa... ...entonces igual no un, un, un pueblo en sí mismo, hay un lugar... ...el caso es que en ese sitio, en el fondo del, del valle, junto al Río... ...está la, la casa en la que nació la mi mamá... ...una casa en la que la mi mamá debió vivir que dos años... no sé, dos años igual estoy diciendo estoy diciendo mucho, bueno, corría por el Prado, según me contaba, o sea que debía tener alguno, igual igual vio tres años, no lo sé, ella apenas el cuerdo de, de aquel sitio pero bueno, pues, vayamos eh, a Velo, porque cuántas veces que hice yo, eh, baixar? y entonces estábamos arriba estaba con la mi mamá, y dice yo digo, ah mamá tú, que nunca fui quien a, a bajar a, a la casa de la costa joder, tengo prestaríame y tal. Y dice, yo no volví. No volví nunca. basta 60 años no volvía a la casa da Costa. Y está y te al lado, es que serán 300 metros del del sitio que estábamos Y bueno, pues acercámonos allí a ver la casa da Costa. A verla por fuera, porque lógicamente pues bueno, el dueño que que la tenga ahora, pues pues no la no la no estaba, o sea, que si tuviera, hostia, aquello eso todavía siendo un pueblo de los de Nantes, que seguro que si picábamos a la puerta, nos abrían, nos dejaba entrar, nos invitaba a chorizo y a vino, y bueno, estas cosas, que, que antes pasaban en todos los pueblos, y ahora nomás más pasan en, en algunos. Normalmente tiene que ver con los que con los que tienen poco turismo. Y el fecho sí, de, de Tar eh, de Tarna, alrededor de, de la casa de on, en la que naciera la mioma él eh, llevónos a acordarnos eh, tanto a la mioma como a mí de la vez en que también fuéramos a la primera casa familiar podríamos decir que los mis abuelos y la mioma tuvieron porque bueno pues ahí vivían la mioguela y la mioma pero el mioguelo no, no vivía todavía con ellas vive después en, en otro en otro polí en ludeiros y en un sitio que anguño pues llevo poco poco más compañar pero pero bueno ya decíame y, y acuérdome de estar aquí y de, de cómo cuando llovía teníamos que taparnos porque entraba el agua dentro de la, de la casa y que en aquella esquina pues había había una gamallera lo que en otras partes de Asturias eh, Joder, no sé cómo se llama Allí llámase Gamallera Bueno, ¿eh? esa historia y, y tuve allí, tuve allí Y, y tuve Una vez pues, Tuve mucho interés en que el, el, Mi abuelo me, me llevara Al praga donde se le levantaba La casa en aquel en aquel nación Otro pueblo diferente Que ya no quedaba ningún ningún resto De la casa en cuestión, ya era un praga sin más Pero bueno, pues él contó Mira, aquí Aquí, fue la, ...aquí estaba la casa donde donde nací... Y, ...y también tuve un interés tremendo... ...que me llevara a, a conocer el, el primer pueblo... ...en el que vivió cuando cuando vino a Palcento de Asturias... ...a trabajar a la, a la mina y llevóme también un día... Y, y, ...y otro día, curiosamente... ...curiosamente, bueno, pues también tenía ganas de conocer... El sitio en el que el pueblo, la aldea, en la que naciera la mi abuela, pero la, la mi abuela por parte de Pa. Y curiosamente, curiosísimamente, el mi abuelo, por parte de Ma, sabía dónde yera No tuviera nunca, pero creía que sabría de ir. Y llevóme. Y llegamos a, llegamos allí. Acuérdame que fue, fue una cosa apestosa. Encontré. Bueno, todavía subiendo. A ver, es así que yo, un sitio. inhóspito, curiosamente muy ¿eh? cerca de eh, un viejo dentro del consejo <risa> pero un sitio inhóspito un buscadillo allí, ¿eh? es que allí hay sitios inhóspitos y se salir del consejo de un sí, oh, sí, hay los <risa> hay los, el baixa es el todo ¿Eh? este este, que yo un de ellos y entonces bueno, cuando estábamos llegando pero una pista que, que por lo visto, no abrieron hay muchos años <coughs> pues venía un todo todoterreno ¿eh? que claro, pero si tu terreno estaría acostumbrado que por ahí al igual no pasaba él y entonces paró, eh, y miráonos así raro como como miren como miren cruzó la gente de polo que no está, que no está de ver a gente de fuera y tal, y me nonos, ¿o vais? Y dije yo, estamos buscando las casas del torno. quedó así tal y sí ¿Y por qué? Y dije, nadie es que eh, ahí nació la mi abuela, que ya era tal de la casa tal. Y entonces había mucho los huellos. Venga, entonces tú y yo somos casi primos. Y, bah, y llevonos, claro, ahí entonces ya ya, ya entró el, el, el otro chip. ¿eh? Y llevónos a la su so casa, puso vino, puso unos chorizo. Y luego llevóme también a, a conocer la... <risa> La casa de la, como él dijo, bueno, esto es tuyo, digo, sí, mío, y <ríe> teniendo en cuenta que, que todos los fíos que, que tuvo la miobisgüel allí, que todos esos fíos tuvieron me imagino que tendrían fíos solo a su vez, que a su vez tendrían fíos, digo, bueno, pues sí, igual me corresponde una centésima parte de, de esto, que llenen cuatro piedras... y el paisano aquel enseñábalo vaya está el oru yo me le y me decía que estaba el oru y bueno sí había unos pegollos allí curioso curioso esto es tuyo ay ay dios y también también una vez curiosamente una de las veces que que fui a trabajar foradubiéu La de la que fui esa que os conté muchas veces que fui a a trabajar para pa Cangas ¿eh? ese sitio que la villa uf, ¿eh? pero el concello allí precioso pues curiosamente yo no trabajaba exactamente en la villa yo vivía en la villa trabajaba en un, un, una institución que estaba en un pueblo allí cercano dentro lo que cabe cercano y cuadro que que en aquel momento eh, poco antes de ir para allá pues con la con la mi abuela materna y dicho me mega que vas para ese pueblo sí sí coño pues allí cerca tal pueblo donde nació el tío huelo calla oh yo no sabía ni siquiera de aquella que mi abuelo era era canjez y efectivamente efectivamente que me sí subes por allí por allí por el monte y tal para arriba y llegues a otro pueblo busques la la casa próspero Y, y nada presente este que no sé quién vivirá allí ahora pero digo bueno y entonces un día ¿eh? estando yo estando yo allí dije yo, pues voy a buscar voy a buscar el pueblo en cuestión y bueno empecé a subir por un monte por una carreteruca de mala muerte ¿eh? de verdad de mala muerte ¿eh? en este, a ver asf asfaltada pero con el asfalto ya viejo y tal y todo por arriba todo por arriba más empinado con la, la de Dios y seguir topo arriba, topo arriba, y llegarles cuatro casas que, que en aquel aquel pueblo, y, y, y vi un paisano, un paisano mayor, ¿eh? y con pinta de, de estar un poquitín para allá, y dije yo, buenas tardes, ¿eh? Eh, ¿sabrá usted cuál llega la casa próspero? Y señalóme para una, ¿eh? esa. y bueno, pues vi una, una casa allí con toda la pinta de, de, de casa habitada, Eh, habitada y tal, y fui para allá y efectivamente ahí encontró un paisano que de mano miró más raro como diciendo que falle este aquí eh? en el pico de este monte en este pueblo que son cuatro casas, ¿eh? y le dije buenas tardes, y él díxeme buenas tardes, y le bueno, nada, eh, venía buscando la casa próspero, hasta allí ¿qué quieres? digo, bueno, pues nada, que yo soy nieto de de uno que nació aquí, que no sé qué tal, cago la mano, no sé qué tal, y lo de hecho para adentro, que si vino, que si... <ríe> Luego, eso sí, la, la mujer de que el hombre que estaba allí tan tranquilamente charlando conmigo, y qué fue de él, y qué fue del otro, y, y qué pasó, y cómo y tal... Eh, la mujer, seguramente, ya era de la villa, ¿eh? ya era canguesa de la villa, y vamos poco menos que lo que hizo fue darme de largas de venga marcha de aquí que tenemos que ir a catar las vacas. Por a catar las vacas que allí no usan no el el en es. Y ya os digo, pues oye, prestaba mucho, fue mucha ilusión de haberta una una casa en la que nació la la mi abuela, una casa en la que nació mi abuelo. Eh, ambos los, los paternos eh, en la casa en el pro en el que nació el mi abuelo y en la casa en la que creció por supuesto que todavía todavía vive todavía vive la mi tía eh, prestaba mucho haber una primera muchísimo una, una primera una primera casa en la que en la que vivió la, la familia que formaron los mis la en la mi mamá eh, prestaba por la vida <risa> a ver avertabo la en la casa en la que en la que nació la mi mamá. Fáltame la casa, mira, tú sí. Abuela, llévame, fai el favor de decirme cuál es la casa en la que tú naciste. Seguro que me lo dejo ya más de una vez, ¿eh? Lo que pasa que bueno, de esto que bueno, sí, coño, faltame eso, pues tengo que decir. Y cuando vaya pasaraseme la enfermedad. Yo pienso que pienso que no, ¿eh? Que esta enfermedad de bueno consistente en, en, en ese, apego, ese apego que tengo los, a los ancestros. ¿m? Esa querencia que tengo por ese sitio en el que yo ni nací, <risa> ni, ni tuve nunca ni, mucha relación. Pero siento muy diferente cuando, cuando estoy allí. no sé no sé exactamente a qué se a qué se deberá pero bueno supongo que que esa enfermedad de, de, de alguna manera pues pues, pues tengo la qué sé yo en fin vamos a sentir un cantarín nada mira vamos a sentir un cantarín yo pienso que, que vamos a, a terminar no Sí, a ver, y tontería a las cosas, eh, eh, para nada. O sea, ya que, mira, vamos a poner ya el tema de, de cierre, vamos a, a despedirnos y vamos a decir eso de que, oye, que, que no nos collan, ¿m? que nadie tiene por qué, por qué pillamos y... ahora, ahora, entra, pensaba que no entraba y que la semana que viene más, joder, y que la semana que viene, pues posiblemente, me voy a decirme yo que no, sencillamente más, o, o ni siquiera, o menos que sé yo ¿Mm? bueno, venga, ala. hasta la semana que viene, coleguinas, abrazos y besos y nos vemos Que no te cojan Que no te cojan Eres un canijo pero sabes ya aquí a la vida das goberla Y que estás padeciendo una náusea constante tragarte siempre los mismos fraudes, Sin girar, sin parar Encima de un pedrusco que ha dado ya Demasiadas vueltas, demasiadas veces En el mismo sitio y sobre el mismo eje lo has comprobado A cada tropiezo le sigue un palo Para no,